Buenos días a la audiencia de La 36 Amigas, amigos, compañeros, compañeras del Frente de Lucha Ambiental Delia de Villalba Aquí estamos para iniciar un nuevo programa Una nueva audición del Frente de Lucha Ambiental Delia de Villalba con ustedes En esta fecha en donde se nos acerca el Día Internacional del Agua qué tema el agua, cuántas veces lo estamos cuántas veces lo estamos recordando, estamos hablándolo, estamos analizándolo. Y entonces hoy vamos a salir con el compañero Nelson Altieri, que, cuya militancia es sumamente importante en la Comisión Nacional. Eh, por el agua y por la vida, en defensa del agua y por la vida, que ustedes recordarán, eh, se fundó en el momento en que se estaba intentando vía eh, plebiscito salvaguardar el sector agua en nuestro país. Buen día, Nelson. Eh, buen día, Silvia. ¿Cómo andas? Un saludo para ti, un saludo para toda la audiencia y bueno, por acá estamos. Bueno, contanos un poco, Nelson. Sí. ¿En qué pasos andás? Bueno, mirá, este con buenas y con malas noticias. Eh, la buena noticia es que bueno, las luchas por el agua todavía siguen, ¿viste? y se le está poniendo mano firme a eso, este, y la mala noticia, bueno es todo este proyecto viste que, que, que salió por parte de Ose y un consorcio de empresas privadas, este, en el que quieren potabilizar nada menos que, que Río de la Plata, ¿no? para darnos agua de beber. ¿no? Este, lo que consideramos que es una barbaridad, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, yo no sé si la audiencia más o menos está al tanto de, de tema, hago un pequeño asunto, un recuento de todo esto, o ya empiezo directamente con, con los temas de que que aborde para abordar el, al proyecto nocturno, ¿no? Mira, me parece eh. sí, me parece importante que, que explicáramos un poco, informáramos. ¿En qué consiste este proyecto? Porque a, hemos escuchado en televisión hablar a, a, la, a figuras del gobierno, sí. pero nadie, ninguno de nosotros está obligado a entender de qué te dicen agua del río de la plata, y yo lo primero que pienso es salinidad, cianobacterias, sí, sí. Eh, un curso de agua que no es un río, por lo demás, este. Eh, cuyos caudales vienen del del Paraná y del río Uruguay, en fin, sí. te sí. paso la posta, bien, ¿qué te iba a decir? Mirá, el tema viene por acá, digo, se presentó en más o menos en octubre del año pasado, un proyecto, este en el cual un consorcio de cuatro empresas, eh, empresas nacionales, este, y consorcio llamado Aguas de Montevideo Y presentaron en la OCE este, un proyecto este, para potabilizar agua del Río de la Plata, nada menos. Este, ¿Qué te iba a decir? Y bueno, este proyecto este, viene a tapar el anterior proyecto que era el del embalse de Cazupá, que es un proyecto que viene del <coughs> año 2013, ¿tá? en el cual ya se viene estudiando, ya se viene este, viendo, ya se pagaron los estudios... Este, de este, tener una fuerza alternativa este, al río Santa Lucía, ¿verdad? Este, una reserva de agua que por cualquier problema que tengamos con el río Santa Lucía este, nos pueda dar el vital elemento, ¿no? Este, ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, este, la verdad que la noticia no es nada linda este, y yo diría que si esto fuera una editorial... yo le tendría que poner el título, digo no nos podemos acostumbrar a esto verdad, este, de, de, de ninguna manera, como no nos podemos acostumbrar a, a Upm, a la ley de riego, no nos podemos acostumbrar a que se ponga un basurero este, encima de, de nacientes de agua como sucede en el sol chico, este, que iba a y no nos podemos acostumbrar a este a que se a que se privatice el suministro de agua, ¿no? Porque al entrar a en empresas privadas, Este, no sabemos esto si se va a dar llave en mano. Este, bueno, toma, se le da a la OCE que lo maneje, o eh, aparentemente también está la posibilidad de que este consorcio maneje por 10 años. Hablaba que maneje todo esto, ¿verdad? Y que co y OCE cobre las tarifas, cosa que sería este, como una tercerización del proceso. ¿no? Este, que iba así, bueno, no, no nos podemos acostumbrar a todo esto, ¿viste? No nos podemos acostumbrar. a que a que se pisotee el artículo 47 de la constitución que es un ejercicio directo de democracia ¿tá? que fue ganado en el plebiscito del dos este y que este bueno digo a toda a la locura que ambientalmente esto va a representar verdad, este tantos no tantos no la verdad que te corta un poco seguro este, te corta, ¿no? Pero que lo que sí necesitamos, lo que tenemos que dejar claro que lo que sí necesitamos, ¿no? Es una fuente alternativa de agua. Eso sí estamos todos de acuerdo, ¿ta? Este, qué te iba a decir? Este, porque el sistema ya muestra de, de un principio de colapso, digo, y no estaría para nada bueno el tema de este, de que nos quedemos sin Fuente de agua, ¿no? En, seguro, en zona, seguro. Bien, bien conocemos, claro. Bien ahí. conocemos ese tema. Ahí está. Bien conocemos ese tema. La la cuestión eh, cuando uno desglosa este asunto, ¿viste? lo va eh, repartiendo en capítulos. Sí. El el tema el, el agua es un ciclo, ¿no es cierto? Ella sí. sube, baja, sí. ah, corre, se evapora. Se se, se guarda. Se ahí. guarda. Entonces un país que ha establecido toda una política de cultivos extremadamente demandantes de agua. Sí. Que ha establecido un, un sistema de cultivos que impermeabilizan prácticamente la tierra y esas aguas en lugar de escurrir eh, hacia, hacia las napas freáticas y, y de alimentar... Uh, Eh, el agua subterránea se escurre eh, termina en, en, en el océano ¿no? en el mar ¿no? sí. y un país eh, que decide un día eh, te aparece este un gobierno departamental queriendo poner en manos privadas, con un proyecto privado un, un, un mega basural encima de una fuente de agua sí. y después un país en donde el gobierno un día te anuncia por televisión que en conjunto de empresas nacionales, entre comillas, sí, y unas tecnologías café. israelíes, claro. y no, van a tomar agua del río de la Plata, y vos termina diciendo, Nelson, a ver si compartís bueno, el pero, pensamiento, están todos locos, están de vivos viste. Eh, Hay de todo, <risas> porque no sabés con qué, con qué quedarte, o sea, porque vos, si lo mirás desde un punto de vista ambientalista, ¿no?, tú ves digo y qué fin tiene esto no eh, por ejemplo eh, si yo junto cuatro elementos digo llevo, algo que es este, algo que es increíble de lo que este, de lo que está pasando no si yo agarro a eh, los cultivadores de soja y digo bueno vamos a darle agua a la gente del río de la plata así que ahora pueden ensuciar claro no tenemos problema si agarro a la gente del monocultivo forestal y le digo bueno le vamos a dar a la gente agua del río de la plata Y ustedes pueden usar toda la agua subterránea que quieran para sus su cultivos. Si este, agarro eh, la represa de Kasupá, la hago y me pongo en el jueguito de la ley de riego. Seguro. Digo, ¿dónde estamos? Digo, que un árbol, por ejemplo, tenga agua más pura para tomar que nosotros, que, que somos lo, lo, lo, los dueños de la tierra. Exactamente. Este, entonces, digo, llegamos a ese tipo de barbaridades, ¿viste? Digo, porque aparte digo sí, fíjate que cómo está el río Santa Lucía ¿tá? siendo fuente de agua para toda la zona metropolitana imagínate si eso no llega a ser más fuente digo eso va a ser un resumidero de un montón de, de, de, de, de digo de agrotóxico de porquería de, este qué te iba a decir este <coughs> que evidentemente digo van a matar terminar van a terminar de matar el, el río en sí no este qué te iba a decir Por otro lado, digo, eh, tenemos el tema que es, es increíble. Digo, fíjate que el Río de la Plata es el resumidero de tres países y parte de Brasil. Exactamente. O sea, entonces, digo, que sea resumidero eh, cloacal, resumidero de, de, de agrotóxicos, resumidero de, de, de, de, de medicamentos, nada menos que eso, ¿viste? ¿Qué te iba a decir? Y que eso se trate de potabilizar, digo, de... una realidad una realidad porque aparte eh, potabilizar eso es mucho más complicado que potabilizar un agua subterránea o un agua de río claro porque digo tiene mucho más sedimento tiene mucho más biomasa este acordate de que, que lo que pasa cuando ganes temporales y baja el agua tanto por el paraná como el uruguay llena de, de, de escombros y de rama y, y digo ¿eso, eso es lo que vamos a estar tomando digo la verdad es que es una Y son tres países cuya, cuya agricultura en, en, en, a, eh, que abarca las mayores superficies tiene el mismo modelo, que es el modelo enveneno antes de plantar, enveneno mientras la planta está creciendo, enveneno para, para cosechar tanto Paraguay eh, como Uruguay como Argentina. Pero, pero, pero y Brasil arriba en las nacientes. Exacto. Sí, sí. Fíjate lo que son los lobos del de río de las Plata en la salida a Buenos Aires. Digo en lo que es el tapado de Ampa, o sea que es el, el, el, el, el, el, el, el, el la, ¿Cómo es? El de glifosato es la no sé la palabra cómo se llama. Es el subproducto del de glifosato. No, tapado mamá. de Ampa digo. O sea, ti, Tiran glifosato digo y eso se queda en Ampa digo y está todos los lobos del De, de ahí acordate también Silvia digo que hay un proyecto de cloacal de Gran Buenos Aires digo de tier todo para para para el, para el, río, de la para Plata, el ¿no? río de la Plata entonces digo eh, la si, me sigo haciendo preguntas si de esa agua vamos a estar tomando no este que te iba a decir este por otro lado digo no sé si tú te acordás digo lo que De, de, de la escuela que aquello tan poético que existía y que te decían, el uruguay es un país de pequeña llanura es pradera, pradera pequeñas ondulaciones este, eh, con una cantidad de agua suficiente para tenemos agua tenemos agua digo para para, para potabilizar tenemos agua para, para tomar digo y esto digo una realidad digo eh, acordate digo que esto sabe cómo va a terminar esto va a terminar con el tema de que este el agua va a ser hasta no potable sino hasta para consumo exacto entonces te van a dar un agua que vos podés va, vamos a tener agua suficiente pero tenés un agua para regar para lavar un vehículo para lavar la, la, la, la loza la ropa pero no la vayas a tomar seguro seguro digo este también vamos a llegar a ese extremo y eso te lo ve como que firmado ¿viste? una realidad una realidad el, el otro tema la cianobacterias digo este, cómo van a bajar el tema de la cianobacterias digo cuántos productos químicos se van a poner en, en, en esa agua digo que al final de cuentas van a terminar también en nosotros digo, no, qué, digo? cuando todo eso se pode, cuando todo eso no no no debería suceder Y tampoco pondríamos en riesgo el abastecimiento de alimentos. A mí es esa la idea que me desespera y, y que me parece importante también que, que, nos, que la pensemos, que la razonemos colectivamente, cuando tampoco... Es un sistema de agricultura y, y cada vez más de ganadería sí. basado... En, en, en ensuciar, en contaminar, en envenenar el territorio, la tierra, el aire y por ende, porque todo lo que sube baja, el agua, sí. entonces primero la ensucio, después medio la limpio, después te la vendo que es una chanchada, sí. y, ¿a dónde vamos? Y es lo que tú decís, Eh, no hace tanto tanto tiempo bueno en esta época el tiempo parece que corre más rápido pero no hace tantos años nosotros nos podíamos enorgullecer seguro. de que abríamos la canilla y tomábamos el agua de la canilla seguro sí sí, sí está perfecto pero pero aparte eh, las cabecitas estas viste eh, te dicen que esto es una fuente infinita de agua está y que ahora no vamos a tener no vamos a tener más problemas porque el río de la plata es una fuente infinita de agua. Yo la verdad que digo se me se me cae la neurona porque gente que trabaja en, en OCE y que tiene la dirección de OCE te diga que esto es una fuente infinita de agua cuando vos, cuando hablas de agua tenés que hablar de cantidad y calidad. Seguro, cantidad, no, bien tiene cara de perro. Ah. Pero, pero <risas> cantidad tenés toda la cantidad que quieras, pero también está en el mundo, digo, porque eh, eh, eh, tres cuartas partes de eh, es agua, pero hay parte que no la podés tomar, o sea tenés que hablar de calidad de agua. No, Exactamente. De de calidad y, que el, y que se olviden de que el agua es calidad y que es salud. Es una realidad. Es una realidad. Qué tío da? este Y bueno, nos traen el cuento que es una fuente infinita de agua, ¿no? Este, cuando está llena de, de toxinas, no eh, contenido de medicamentos, agrotóxicos. Y lo más insólito, digo, porque yo he trabajado con el tema agua, ¿sabes? Y más o menos me acuerdo de lo que es el. el UNIDO 833 que es donde están todos los parámetros de, de, de la potabilidad del agua digo y hay cosas que no existen digo entonces dentro de la confidencialidad de todo este proyecto digo van a hacer un estudio de cosas que no existen en, en, en la ley no o sea van a hacer estudio de residuos de antibióticos por ejemplo claro sí. cuando cuando ese ya es un tema que está mundialmente estudiado eh, lo que es muy loco ¿no? porque uno busca material científico y encuentra miles de artículos esos artículos que llaman arbitrados, que son artículos eh, que han sido revisados por pares dentro de la ciencia y, y es como si no existieran la existencia de, de residuos de antibióticos en el agua de consumo humano y se añade a otros residuos de antibióticos que estamos recibiendo todo el tiempo a través del alimento, sí. creando resistencia a los antibióticos que después eventualmente vamos a necesitar cuando tenemos una infección de garganta. Por supuesto. ¿Qué te iba a decir? Sabes que hay estudios en Uruguay sobre sobre residuos, ¿no? de medicamentos. En Rocha, en Alto, ha hecho unos trabajos muy interesantes. En los que ha encontrado, o sea, que aparte de antibióticos, un montón de, de, de hormonas, ¿no? Antibióticos y hormonas. Y hormonas como estrógenos, progesterona y todo eso. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, digo, eso, no sé si van a hacer análisis de todo ese tipo de cosas, digo, o nos van a seguir dando este, agua en realidad que no, que no es potable. no, este entonces el ente eh, no no no nos va a dar una barbaridad, una barbaridad que no se puede ni creer ¿no? este Silvia eh, ¿qué te iba a decir? este otro tema interesantísimo digo eh, con esto que esto no ha pasado por las comisiones de Cuenca esto no ha pasado por las comisiones de Cuenca no ha pasado por la regional del Río de la Plata y Frente Marítimo digo esto se mantiene en una confidencialidad este que digo que el artículo 47 te dice que eso no puede ser de ninguna manera ¿viste? este entonces digo por todos lados por el lado que lo mires digo sigo sosteniendo que esto es una una barbaridad de lo que se está haciendo no este pero bueno el el, el mecanismo de la confidencialidad es, es también merece que le que le pongamos cabeza no porque el país somos todos claro la salud es la de todos la salud es la de todos y vaya si nos estamos enterando de que, en qué consiste la salud pública, la salud comunitaria, la salud de una sociedad en este momento de pandemia. Entonces, el país somos todos. Eh, las legislaciones están, nosotros somos el Estado porque somos quienes lo mantenemos y resulta que un grupito de personas que han sido elegidas para gobernar está dentro de los mecanismos democráticos deciden por sí y de que no nos van a poner al tanto de qué es lo que están haciendo exacto, exacto, porque bien. la confidencialidad es esa es negarle a la ciudadanía un derecho fundamental que es el derecho a saber qué están haciendo con ella claro, sí, sí, exactamente sí, sí, sí este, qué iba a hacer Eh, no sé, y mirá, quedan cuatro minutos digo, o sea, es que eh, como te decía al principio este, eh, contento porque la lucha por el agua va a seguir y sigue este, y le quiero comunicar a toda la, la audiencia que mañana, que es el Día Mundial del Agua, eh, tenemos una reunión este, en ahí en, en la calle Fernando Crespo este, que se va a transmitir por canales de, de internet o por redes sociales Este, y invitamos a todos los que quieran este, <coughs> eh, ver le, todo lo que vamos a decir con respecto al proyecto de Metuno. hay una charla con información y debate porque se pueden hacer preguntas este, así que hay que conectarse por las redes que te paso acá este, uno es este sur con sur, punto com, perdón sur punto uy, Y el otro es eh, Facebook, la página de Facebook de la Comisión Nacional por el Agua y la Vida. Este, ahí vamos a estar de las 18 horas. Eh, todo el mundo que quiera hacer preguntas. Este, si hay colectivos sociales que quieran ir hasta Fernández Crespo, eh, está acotado por el tema de la pandemia, pero dos personas, eh, a lo sumo tres, pueden ir. Este, pero bueno, si nos conectamos por las redes, digo, como se está haciendo todo últimamente, este pueden podemos debatir y podemos poner este tema este, en la calle verdad que es lo importante no sí vamos vamos a eh, ya esta misma tarde vamos a estar eh, dando las indicaciones de cómo ingresar al a la a, por internet a, a esa charla también en el Facebook del Frente de Lucha Ambiental de la alba así hay un recordatorio ahí porque es importante bueno es a tal punto importante que, que tú has visto Nelson cómo esta movida de inquietud y de defensa del agua que viene de larga data, sí, sí, sí. pero ha tomado una, una importancia en, a nivel continental la cantidad de actividades que vamos a, eh, sí, listando sí. en todo el continente y... la cantidad de días a través de las cuales se nos pide información, bueno, y en tu país cómo está, y sí. ustedes en qué están y cuál es el problema y cómo lo analizan sí. y, y en fin de cuentas estamos viviendo todos eh, las consecuencias de un gran avance de, de, de, un, de, un modelo, de un modelo exactamente, que está dando unos zarpazos muy rápido sí, sí, sí. Sí. muy rápido y en todos los frentes Y que lleva a la privatización, ¿verdad? Exactamente. De, de un recurso digo, exactamente que es, que es fundamental, ¿no? Para la vida, como lo dice el, como lo dice la vida, ¿no? El este, cual. ¿Qué te iba a decir? Este, y bueno, esta privatización, digo, hace cuánto tiempo que la tenemos, este, siempre sobre las espaldas, ¿viste? Digo, ¿qué te iba a decir? Eh, es una barbaridad, una barbaridad, digo. Este, me estaba acordando que, mirá que hace Tres días aparecieron nuevas bacterias de nuevo en la misma zona, en la zona, en la zona ahí entre y entre Quillú y Cufre lleno ciertas bacterias. Yo no sé qué va a hacer esta gente cuando pasen este tipo de cosas, ¿no? Y le pondrán algún químico. Sí, sí, <risa> sí, sí. Pero lo vamos a pagar nosotros. Es terrible el tema porque le van a poner este, eh, floculante, le van a poner carbono activado, este, qué te hace. Pero lo vamos a terminar pagando nosotros por un agua que nunca va a ser potable va a ser para consumo nada ¿no? más bueno, Vicente me está haciendo señas del otro lado sí, del vidrio nos que todos. nos vamos Nelson, bien, eh, tenemos que hacer más seguido esta salida juntos bien, bien, no va a haber problema muchas gracias, un saludo el 22, un, un saludo bueno, te vamos a estar siguiendo eh, mañana Sí. Entonces, a través de internet y llamamos a, a todos los que tengan la, la posibilidad de conectarse, que lo hagan. Bien. Y bueno, seguiremos con este tema del agua porque no se termina acá. No, no, por supuesto. Un beso. Saludos. Un abrazo, Nelson. Bueno, y a la audiencia de La 36 será hasta el próximo domingo.